Estamos acá en la marcha, bueno, con Juan Pablo Cornejo del sindicato de Ladrillero para, bueno, charlar sobre esta nueva manifestación de las tantas que se han venido haciendo a lo largo de este gobierno, así que bueno, ¿cómo está? Hola, buen día, Bu buen día para la gente de la radio. Bueno, otra manifestación más, eh, el reclamo, ¿no?, de lo que es eh, tener un techo digno, un trabajo, eh, el hambre, ¿no?, de la gente. Sí, es una manifestación más, una marcha más, eh, saliendo a reclamar al Estado Nacional, a este gobierno que realmente es un gobierno nefasto para los trabajadores, para los trabajadores desocupados y para los trabajadores de la economía popular, a donde salimos a reclamar derechos, eh, eh, seguir, seguir conquistando derechos eh, a un sector que está que están marginado, que es, el, que es el sector de los, de los, de los trabajadores informales o de, o de la economía popular. Esto que justamente vos decís, eh, salir a conquistar derechos que ya eran ganados, ya estaban, nue eran nuestros, ¿no? Y se perdieron lamentablemente, ¿no? Y otra vez volver a salir a pelear, ¿no? ¿Dónde quedó la lucha de la gente que lo hizo antes? Nosotros venimos con, con los compañeros que son CT venimos peleando incluso reclamando derechos desde, de, desde el gobierno anterior. Eh, son son co conquistas que habíamos logrado tanto conquistas con el kirchnerismo y después con el macrismo también, pero no fueron regalos de nada, fueron fruto de luchas, fue arrancarle al Estado Nacional, sobre todo a este gobierno, eh, algunos derechos, eh, pequeños derechos, y, y reclamos sobre todo también en el, en, el, en el ámbito social. Venimos de sectores pobres, sectores humildes, sectores de villas, asentamientos y barrios obreros a donde la gente, el vecino nuestro, no le, no le está pasando bien. No, no, seguramente. Aparte, bueno, recién hablábamos, bueno, eh, hablar de, la, de esta ley de, de que te quieren imponer, ¿no?, este gobierno, donde te quitan el derecho, eh, de, hablo, ¿no?, de, de, de lo que sería eh, cuando tocan la parte laboral, que te tocan estos derechos como eh, jornadas de laburo de ocho horas ya ganadas, pasar a 10 horas como lo que quieren hacer, eh, que un obrero, un obrero no pueda recibir su indemnización, ...si es que es echado, bueno, y todo esto, ¿no? La, eso es la flexibilización laboral que se viene intentando desde, desde, desde los 90... Los, ...los sectores combativos sindicales, los, los sectores sindicales en su mayoría... ...y sobre todo el, el, el, el obrero viene eh, empujando para que esto no se, no se lleve adelante... ...creo que sin unidad como, como la que tenemos hoy en día en la calle... ...que ha sido fruto de encontrarnos con, con diferentes movimientos... ...con diferentes expresiones políticas y sociales... Eh, va a llevar a que esta reforma laboral no se, no se lleve adelante en ningún momento de la, de la historia argentina, no, no porque estemos encerrados en que, en que es una conquista y que, y, que, y que no la vamos a negociar estamos, estamos, estamos seguros de que son, son derechos que los hemos ganado y sobre todo porque nos costó sangre, esto es un proceso que empezó en, en, el, en el 1900 claro. eh, con, con la semana trágica con, con la Patagonia Rebelde, hay muchos obreros muertos y, y para poder, poder tener estos, estos pequeños derechos laborales como la jornada ...jornadas de ocho horas el sábado de media jornada, de poder tener un sindicato, afiliarse a un sindicato... ...tener obras sociales sindicales, aportes previsionales, una obra social... ...entonces son cosas que no vamos a poner en discusión y desde ya y desde siempre no a la reforma laboral. Bueno, eh, te agradezco por las palabras, bueno vamos a seguir con la marcha... ...que eh, te dejo digamos a vos como testigo de lo que yo estaba diciendo... Creo que es una de las eh, más masivas de las que hemos tenido. ¿eh? Es una de, la, de las más masivas y, y sobre todo también tener, tener en cuenta que se suman expresiones eh, sociales nuevas, como el Frente de Darío Santillán, que son compañeros con los cuales compartimos lucha. Podemos tener algunas diferencias, pero nos mueve la, la, la necesidad de la gente. Bien. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a usted.